Esteu escoltant l'espai de monogràfics de Ràdio Pinsania. En motiu de la caravana solidària alternativa del Berguedà amb el poble saharauí, us oferim un documental de Ràdio Almenara. Un grup de persones que han conviscut durant cinc dies la passada Setmana Santa amb famílies als campaments de refugiats saharauis ens expliquen en què ha consistit la seva experiència allà. I, posteriorment, us oferim una entrevista amb la Suelma Beiruk de la Unió Nacional de Dones Saharauis. Muy buenas a todos nuestros oyentes. Estamos hoy aquí en el estudio de Radio Almenara, un grupo de personas que hemos tenido la suerte de haber convivido durante cinco días en la Semana Santa pasada con familias en los campamentos de refugiados saharauis. Allí, además de conocer las costumbres de la población, hemos podido conocer de cerca el conflicto tanto político como social que allí existe. Vamos primero a presentarnos... ...hola Monse... ...hola, buenas tardes a todos... ...hola Elvira... ...hola, muy buenas... ...hola Carmen... ...hola, ¿qué tal? ...Sandrava, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...Oscar... ...hola, buenas tardes... ...y Javier, buenas tardes... ...hola, buenas tardes... ...bueno Javier, tenemos hoy la suerte de, de contar contigo aquí... Eh, ...Javier es el representante del Observatorio para los Recursos Naturales del Sáhara Occidental cuyas siglas son wsr w por si lo veis he escrito por ahí en algún sitio que en inglés se es western Sahara research watch en efecto si sí es <ríe> bienvenido al programa gracias Isabel. Pues eh, mucha gente ha oído hablar del Sáhara, de los niños que vienen a pasar el verano con familias españolas, de caravanas de alimentos y de ayuda humanitaria, pero realmente son muy pocas las personas que conocen la realidad que se vive allí. Entre todos y todas las que aquí estamos vamos a intentar dar a conocer la situación existente allí. occidental se encuentra en África, a la misma altura que Canarias. Al norte del Sáhara occidental está Marruecos. Al sur y al este está Mauritania y un poco del desierto argelino y al oeste el océano Atlántico. Inicialmente estuvo poblado por tribus nómadas y en el siglo XV España y Portugal establecieron puestos comerciales en las costas del Sáhara occidental. A finales del siglo XIX, España se establece de forma definitiva y comienza a fundar ciudades, con la consiguiente resistencia de la población local. La ocupación de España en el Sáhara se establece de forma definitiva en 1934 y es en 1967 cuando la ONU recomienda a España que inicie el proceso de descolonización. España actúa con lentitud y aparece en varios grupos independentistas, entre los que se encuentra el Frente Polisario el cual se constituye en 1973, inicialmente como una guerrilla, Frente Popular de Liberación, con el fin de echar a los colones españoles. En este periodo hay numerosas luchas y muchos muertos y desaparecidos. Y así llegamos a 1974, el año que marca el conflicto actual. En 1974, ante la debilidad del régimen en España, y eh, España se aviene a realizar el proceso de descolonización y a acusar, ...convocar un referéndum para el año siguiente. Tanto Marruecos como Mauritania... ...rechazan este plan... ...y reclaman la soberanía del territorio. El 14 de noviembre de 1974... ...una semana antes de la muerte de Franco... ...el rey de Marruecos, Hassan II... ...organiza la Marcha Verde... ...apoyada por Francia y Estados Unidos... ...que tienen intereses económicos en la zona... 350.000 marroquíes desarmados y 25.000 soldados invaden el Sáhara Occidental por la frontera norte. El 27 de febrero de 1976, el Frente Polisario proclama unilateralmente la República Árabe Democrática Saharaui, cuyas siglas son RASZ, e inicia una guerra de guerrillas contra los estados ocupantes de Marruecos y Mauritania. En 1976, 180 guerrilleros del Frente Polisario ataca la capital de Mauritania, consiguiendo con ello que Mauritania se retire del Sahara Occidental y reconozca las razas. Pero la guerra continúa con Marruecos. Ante los ataques y bombardeos a la población civil saharaui, el Frente Polisario decide conducir a la población a un lugar seguro, el desierto argelino, cerca de la ciudad de Tinduf, donde se organizan los cuatro campamentos de refugiados, con los mismos nombres que los pueblos que abandonaron. Alrededor de los años 80, la República Árabe Democrática Saharaui es reconocida por 45 estados. Es decir, 45 estados reconocen este territorio como país. Además, ingresa en la Unión Africana, que engloba a la mayoría de países africanos, consiguiendo con esto la retirada de Marruecos de dicha organización. Ante la imposibilidad de mantener la guerra abierta con el polisario, el gobierno marroquí decide un cambio de estrategia, comenzando la construcción de un muro en varias fases para proteger los territorios que ocupa. En una primera fase se trataba de aislar las regiones de Alaouin, Esmara y las minas de fosfato de Bucra, pero posteriormente se fue ampliando hasta llegar a los 2.700 kilómetros de longitud que tiene en la actualidad. Recordemos que este muro es el mayor construido del mundo después de la muriería china. Este muro encierra el 75% del territorio saharaui, lo cual supone prácticamente la totalidad de las zonas habitables. Este muro está protegido por 5 millones de minas compradas por Marruecos a los gobiernos occidentales, entre ellos a España. El 6 de septiembre de 1991 se firma un alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario con tres condiciones, basadas en los derechos humanos declarados por la ONU. Eh, la primera de ellas, Derecho a la Libre Determinación. Para este fin, la ONU ha creado la MINURSO, cuyas siglas significan Misión Internacional de Naciones Unidas para el Referéndum de la Occidental. <coughs> La segunda, derecho al libre desarrollo económico, social y cultural, disponiendo para ello libremente de sus riquezas y recursos naturales. Marruecos explota los recursos del pueblo saharaui de forma continuada sin retribuir por ello a su legítimo dueño. Y tercero, cumplimiento de los derechos humanos. Las personas que disienten en el Sahara ocupado son normalmente detenidas de forma arbitraria, golpeadas y torturadas. El derecho de libre asociación está totalmente prohibido y la impunidad policial impide la denuncia de estos abusos. Actualmente, Marruecos impide que se realice este referéndum, violando continuamente los derechos humanos en la zona ocupada del Sáhara. Esto ha sido denunciado por varios organismos internacionales, entre ellos Amnistía Internacional, el Observatorio de Derechos Humanos, una delegación del Parlamento Europeo, etc. Hay tres puntos importantes en este conflicto. El derecho a la libre determinación, los derechos humanos y el derecho a la explotación de los recursos naturales la ONU reconoce que no se cumplen ninguno de los tres derechos. El Parlamento Europeo omite el tema de los recursos económicos, pero pide a la ONU que amplíe las competencias de la Minurso para que vele por los derechos humanos. El secretario actual, Ban Ki-moon, ha rechazado la propuesta. Según la agencia EFE, el primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática, eh, llamada Rast, Adel Ad Kader Taleb Omar, Afirma que la guerra está cada vez más próxima y que el polisario no tendrá otra opción que volver a las armas, si la quinta ronda de negociaciones auspiciada por la ONU fracasa. Eh, Taleb Omar explicó también que cada vez es mayor la presión que sufre la dirección del polisario por parte de los refugiados, especialmente de los jóvenes, que no aguantan más el estancamiento de la situación y exigen volver a la guerra. después de todos estos datos, eh, Javier, seguro que tienes mucho que decirnos. Eh, ¿Nos puedes contar en qué consiste vuestra organización y cuál es vuestra finalidad? Eh, sí, eh, por supuesto. Pero antes eh, quería comentaros que, eh, bueno, eh, después del eh, repaso histórico tan uh, tan uh, mm, preciso que habéis hecho, eh, me ha llamado la atención una de las cosas que habéis comentado, y es... Eh, Bueno, son dos cosas. Primero, que Marruecos eh, está poniendo todos los impedimentos del mundo para la celebración del referéndum. Y segundo, que la ONU reconoce que no se cumple ninguno de los tres derechos. Eh, bueno, yo quería añadir aquí que si Marruecos eh, se niega a cumplir el a la celebración del referéndum y la ONU está reconociendo que no se cumplen los derechos, es porque... Todo esto está claramente respaldado, respaldado por dos potencias muy importantes que son Francia y hasta ahora Estados Unidos no sabemos si ahora con con, la nueva, con el nuevo curso de, de que lleva Estados Unidos con el nuevo presidente eh, las cosas van a cambiar pero está claro que Marruecos por sí solo no hubiera sido capaz de mantener durante todo eh, tanto tiempo esta situación eh, contraria a la legalidad internacional y eso es porque está respaldado por dos potencias muy importantes. Bueno, por supuesto también por España, eh, aunque digamos en menor importancia que las otras dos. Eh, nuestro, nuestro grupo, que es eh, el Observatorio de los Recursos Naturales del Sáhara Occidental, eh, del cual antes de nada quiero dar la página de web, porque siempre se me olvida, para que toméis nota, y es www.wsrw.org. Bueno, somos un, un grupo de activistas eh, y organizaciones independientes que estamos eh, en más de, de 40 países de todo el mundo, cuya actividad fundamental eh, está enfocada en relación a, la, a las campañas en contra de la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de empresas extranjeras. Eh, fundamentalmente nos basamos en la legalidad internacional, es decir, en lo, que, en lo que dice la Carta de Derechos y Obligaciones de los Estados, que cito textualmente, en, eh, en su artículo 16, dice que ningún Estado tiene derecho a promover o potenciar inversiones que puedan constituir un obstáculo para la liberación de un territorio ocupado por la fuerza. Bueno, pues como bien habéis dicho en el repaso histórico eh, es internacionalmente reconocido que Marruecos está ocupando por la fuerza el Sáhara Occidental. Es decir, no hay ningún país en el mundo que haya reconocido la soberanía de, Marrue de, de, de Marruecos sobre el Sáhara Occidental. Entonces, eh, en función de esto y en función de la Carta de Naciones Unidas eh, está claro que cualquier inversión que se realice en ...con recursos naturales de un eh, territorio ocupado... ...o lo que Naciones Unidas da en llamar territorio no autónomo... ...que son territorios pendientes de descolonización... ...como es el caso del Sáhara Occidental... ...pues eh, cualquier actividad de explotación de sus recursos naturales... ...es desde el punto de vista de legalidad internacional ilícito... ...ese es el eje central de toda nuestra actividad... ...y de todas nuestras campañas... ...es decir, nosotros eh, lo que hacemos es fundamentalmente... Eh, ...investigar eh, actividades relacionadas con la comercialización de productos eh, procedentes del Sáhara Occidental. El Sáhara Occidental es un territorio eh, con un gran potencial de recursos naturales. De hecho, nosotros tenemos muy claro en nuestro observatorio... ...que el motivo fundamental por el que Marruecos y España anteriormente, por supuesto, eh, colon colonizaron el territorio... ...es eh, fundamentalmente por los recursos naturales que tienen. ¿Cuáles son los recursos naturales más importantes... ...de este territorio del Sahara Occidental? Bueno, eh, el más conocido quizás por todos es el Banco de Pesca... ...es un el banco de, de pesca saharaui que se da en llamar así... ...es uno de los bancos de pesca más ricos del mundo. Eh, otro de los recursos muy importantes... Eh, ...quizá menos conocidos, es el de las minas de fosfato... ...que habéis eh, mencionado anteriormente cuando hablabais del de, de muro... ...de 2.700 kilómetros que separa los territorios liberados... ...de los territorios ocupados. Eh, en el Sáhara Occidental hay unas minas de fosfatos a cielo abierto... ...que son de las más importantes del mundo... ...no sólo por su cantidad, sino por la pureza del fosfato. El hecho de que sean unas minas a cielo abierto... Eh, pues le dan eh, muchísima importancia porque la facilidad de extracción eh, abarata mucho los costes de extracción y suministro de ese fosfato. Y por otro lado, la pureza de ese fosfato hace que sea eh, utilizable en eh, en muchísimas funciones distintas a lo que puede ser otro fosfato en otros lugares del mundo. Aunque fundamentalmente el mayor uso de los fosfatos es en los fertilizantes os podéis imaginar que, que en la situación actual, el tema de los fertilizantes es un tema muy importante, porque recordemos que ahora está pues eh, en alza todo el tema del, del biogás, de la producción de gas a partir de, de plantaciones naturales, y para todo ello eh, pues es muy importante el tema de los fertilizantes. Hasta el punto eh, que... Que, bueno, pues que el precio de los fosfatos en el mercado en los últimos años ha llegado a multiplicarse hasta por cuatro. ¿no? Eh, luego, si queréis, eh, podemos hablar un poco más de, de datos en cuanto a cifras, etc. Entonces, hace mucho dinero lo que sacan a través de, de la venta de fosfatos, ¿no? Eh, sí, sí, son cantidades muy importantes. Si queréis, os lo comento ahora. De hecho, por ejemplo, eh, tengo aquí unos datos. Eh, dejadme que los localice. Eh, ya los tengo aquí. En 2008 se han extraído 4 millones de toneladas de fosfatos procedentes de las minas de Bucrá. Hay que decir que Marruecos también hay fosfatos, es decir, en lo que es Marrocos en sí tienen otras minas de fosfatos de menor pureza y menor cantidad. Pero en, en Bucrá, en las minas de Sahara Occidental, se han extraído en 2008 unos 4 millones de toneladas de fosfatos. El precio medio de la tonelada de fosfato, según calculado más o menos, porque no es un valor que cotiza en bolsa como otros, pues es aproximadamente, bueno, pues se ha llegado a duplicar, eh, no, a multiplicar por cuatro en los últimos años, ya, eh, con lo cual eh, Marruecos ha obtenido por uh, la venta de fosfatos en 2008 1.600 millones de dólares. Es una cantidad, es una cantidad muy, muy importante. Creo que comparada con la cantidad de ayuda internacional que reciben los saharauis eh, es, eh, es desorbitante. ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, y esto es una cifra que es muy importante tener en cuenta porque hay mucha gente que, que argumenta que bueno pues que los países están ayudando con ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados, que hay mucho dinero cuando se argumenta que los saharauis no están beneficiando de los recursos naturales de, de, del Sahara Occidental, pues también se, está, se dice pues que hay mucha ayuda que se está destinando a los uh, campamentos de refugiados. Y yo quiero decir que la ayuda humanitaria oficial que se destina a los campamentos de refugiados no llega ni al 3% de estos 1.600 millones de dólares anuales. Es decir, es una ridiculez. Entonces, bueno, solo hay que poner esas dos cifras en la balanza y, y juzgar por, por uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros fundamentalmente nos dedicamos a, a investigar cuáles son las empresas internacionales que están comprando este tipo de recursos y hacer campañas, campañas de denuncia eh, y campañas de información, campañas de ponernos en contacto directamente con ellos y simplemente solicitarles, decirles que lo que están haciendo está mal y que lo tienen que dejar de hacer. Eh, parece una cosa sencilla, eh, pero... En algunos sitios es muy efectiva. Digo en algunos sitios porque esto, claro, depende mucho también de, pues de los códigos éticos de las empresas, de los códigos éticos de los gobiernos en donde estas o empresas eh, se han fundado u operan, etcétera Sí que hemos visto una cosa, y es que a las empresas no les gusta que les señalen con el dedo. Es decir, decir que la empresa tal y el presidente mm, tal de tal empresa está... ...explotando ilegalmente recursos naturales... Eh, ...es bastante incómodo... ...y bueno, pues en algunos casos... ...se produce lo que llamamos el efecto dominó... ...es decir, que hay alguna empresa que dice... ...pues sí, oye, reconocemos que nos hemos equivocado... ...ya no vamos a seguir haciendo esto... ...por ejemplo, las navieras lo hacen mucho... ...navieras que están transportando los fosfatos... ...que compran otras empresas... ...pues cuando te pones en contacto con ellos... ...y dices, oye, ¿sabéis que estás transportando fosfatos... ...que son que están extraídos ilegalmente del sector occidental?... ...entonces... ...eso produce un efecto dominó... ...es decir, bueno, nos ha ocurrido que hay empresas... ...que deciden dejar de, de realizar ese tipo de actividades... ...y que cuando eso se publica o se divulga... ...pues eh, provoca que hay otras empresas... ...que también hagan lo mismo. ¡Qué, bien, qué buena labor entonces! Bueno, la Efe verdad es que e es que e sí... Eh, eh, ...bueno, estoy dije diciendo más o menos la parte bonita... ...porque también, eh, como he dicho antes... ...pues depende mucho del, del nivel ético... ...de las empresas y de los países... ...y ahí tengo que decir que por desgracia... El España pues eh, digamos que deja bastante que desear ¿no? España y en general la Unión Europea porque una de las mayores campañas que, con la que nosotros trabajamos es con relación a la Unión Europea porque la Unión Europea es uno de los mayores explotadores de recursos naturales saharauis, ¿por qué? pues porque ha firmado un acuerdo de pesca con Marruecos en 2006 en el que se han permitido el lujo de no dejar claramente indicado en el documento cuál es la zona en la que aplica ese acuerdo. Entonces, eh, bueno, esto dio lugar a una campaña en la que estuvo involucrado Western Sahara Watch, mmm, el Observatorio de Recursos Naturales, en el que, bueno, lo que se decía era mmm, señores de la Unión Europea, nosotros no tenemos ningún problema en que ustedes hagan un acuerdo con Marruecos, pero digan claramente que el, las aguas del Sahara Occidental están excluidas. Pues mmm, eso nunca llegó a ocurrir el acuerdo se firmó sin que se delimitaran claramente las, las aguas, en qué aguas aplicaba y la realidad es que hoy en día hay barcos, de los cuales pues, casi el 90% son españoles, que están faenando en el sáhara Occidental. Eh, entonces, eh, bueno, pues este es el tipo de campañas que hacemos nosotros, eh, fundamentalmente enfocadas a, a perseguir que las empresas que están negociando con recursos naturales eh, dejen de hacerlo. Otro de los recursos naturales bastante importante que se está explotando es la arena. Parece una tontería, pero pero hay muchas empresas, sobre todo las empresas constructoras, que utilizan la arena como un producto básico para sus actividades. Y otra de las eh, de financieras, mm, finalidades que tiene la extracción de arena del Sahara es llenar las playas eh, y algunas de ellas las playas canarias, es decir, amigos oyentes, si alguno de vosotros va a pasar el verano a la playa de Las Teresitas en Tenerife, que sepa que cuando camine por la playa está caminando por agua por arena saharaui eh, a nosotros a veces cuando bromeamos y nos entran ganas de decir, pues un día vamos a ir con, con cuatro o cinco bulldozers con tractores, a empezar a coger la arena a cargarla en un barco y a devolverla al Sáhara Occidental, a ver qué pasaría, no pero la verdad es que, bueno, pues es inaudito e indignante que este tipo de cosas ocurran pero están ocurriendo, y están ocurriendo en España es decir somos uno de los países que estamos contribuyendo activamente a la explotación de los recursos naturales yo me estoy desarrollaando mucho no sé si cuando me caréis por favor me, me interrumpís ¿eh? Eh, yo sí te quería hacer una pregunta porque estoy viendo que bueno toda la argumentación que vosotros estáis defendiendo es una cuestión legal no si lo que está fuera de la legalidad que es el bueno es más o menos lo que uno puede apoyarse ahora mismo para reclamar cualquier derecho ¿no? entonces lo que me está viendo a la cabeza es que si está fuera de la legalidad tiene que haber una serie de medidas legales que se puedan tomar si vosotros habéis llegado a emprender medidas legales? ¿o ¿Hay alguna forma de hacerlos? ¿O hay alguna organización que, que pueda emprender esas medidas legales contra todas estas acciones que están fuera de ese marco legal? Este es un tema complejo y, y lo hablamos bastante. Yo no soy experto, eh, no soy abogado ni jurista. Eh, afortunadamente tenemos mm, juristas en, en el grupo que debaten mm, bastante este tema. Yo tengo la impresión, o por lo que ellos cuentan, es que es muy difícil llevar a cabo en la práctica la aplicación en un país concreto la legalidad internacional o los códigos de aplicación de la legalidad internacional que aplica, eh, eh, digamos, en todos los países del mundo. ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que, que cuando tú con la ley en la mano intentas eh, ir a pues una corte penal, por ejemplo, yo qué sé, en España, a, aplicando estos argumentos, pues hay que tener muy claro que realmente eso va, va a ser de aplicabilidad en el, en el territorio en el que pones la demanda no, eh, no te digo que no lo estamos estudiando lo estamos barajando algunas posibilidades eh, con algunas empresas y concretamente en españa pero a día de hoy no hemos decidido tomar ninguna acción y luego hay otro hay otro tema ¿no? y es que y es que bueno pues por ejemplo es muy difícil mmm, defender una acción de este tipo en un país como por ejemplo España, cuando España que es miembro es, es miembro de la Unión Europea y la Unión Europea son los primeros que están que están realizando este tipo de acciones eh, ilegales, ¿no? Entonces, en ese sentido también se plantea, se podría plantear pues eh, llevar el tema a la Corte Penal de Justicia de la Unión Europea, mm, también es una posibilidad. Eh la estamos estudiando y no la descartamos también en eso hay que por supuesto contar mucho con, con el polisario con cuáles son sus ideas cuál es eh, cuál es un poco su, su estrategia pero bueno al fin y al cabo nosotros aunque estamos en 40 países somos un grupo pequeñito y tampoco tenemos capacidad para hacer algo de esto ¿no? es una son acciones de gran envergadura que sí que sí que hay que plantearlas bien antes de llevarlas a cabo Muchas gracias bueno mi pregunta es que iba más que más que a, a preguntaros si lo hacéis vosotros porque entiendo que, que lo que dices no que es una, una acción de hermanitud así mm -hmm. si era posible hacerlo de alguna manera porque muchas veces yo no sé si os pasa a todos pero a mí como ciudadano me pierdo los temas legales hay muchas veces que me da la sensación de que existe un marco legal que flota por encima de nosotros y hay unas previsiones y esto es ilegal pero es ilegal invadir un país si Estados Unidos puede hacerlo o sea Hay muchísimos eh, puntos que, en base a las relaciones de poder, eh, se puede pasar por encima de esas legalidades. Entonces, ¿realmente existe un medio de, de hacer que alguien pague por una responsabilidad de haber cometido un acto ilegal en, en estos niveles de ilegalidad? Es un poco la pregunta, es un poco compleja. Mm, sí, no, no, y, y, y yo creo que tienes razón, y debería verlo ¿no? Igual que, pues, yo qué sé, que se hacen... Eh, pues que, que se llevan a la Corte Penal de Justicia, pues casos como pues, como el de Pinochet, etcétera pues se debería... Bueno, de hecho, eh, también se ha hecho una querella criminal eh, que se ha presentado en la, en la Audiencia Nacional eh, en, con, con respecto a crímenes realizados por, la, por la autoridades marroquíes sobre los saharauis, y eso está, bueno, pues eh, en curso, ¿no? Pero hacerse, yo estoy de acuerdo contigo, se debería poder hacer. Otra cosa es la, la cuestión práctica del asunto, que hasta dónde se puede llegar con eso. Es por eso por lo que uno de los aspectos que nosotros trabajamos mucho también es el aspecto ético, incluso el moral. Eh, y hemos visto que nos ha dado muy buen resultado en países en donde eh, el nivel ético y moral de las empresas y de los gobiernos pues es eh, lo suficiente como para que se lo piensen dos veces. Por ejemplo... Este ha sido el caso de Noruega, en Noruega había una empresa petrolera que había firmado un contrato con Marruecos para exploración de, de un bloque en el Sáhara Occidental en el que se pensaba que podía haber petróleo y gas natural y bueno, pues se comenzó se comenzó una denuncia por parte de, del observatorio junto con otros eh, con otros movimientos, el comité noruego de apoyo al Sáhara Occidental, el propio Frente Polisario, etcétera. Eh, se movió mucho en el en, en noruega también se, se denunció mucho en, en, ante el gobierno y bueno pues eh, con la suerte de que el gobierno noruego era uno de los accionistas de esta empresa y entonces eh, eh, a raíz de todo esto eh, el gobierno dijo que no le parecía éticamente como eh, no le parece ya ético que, que esta empresa estuviera firmando un acuerdo con Marruecos para explotar agua, eh, un bloque de petróleo en el Sáhara Occidental y que iba a retirar sus acciones. Eso produjo una caída bastante importante en bolsa de esta empresa, de Kremeaki, que es una empresa americana, que bueno, pues que inmediatamente se lo hizo pensar dos veces y que y que lo que hizo fue cancelar este contrato, ¿no? Entonces Eh, el aspecto legal es importante, es importante ponerlo encima de la mesa, es importante eh, denunciarlo, pero también es muy importante eh, apelar al aspecto ético y moral de cómo se deben hacer los negocios, cómo las empresas deben hacer los negocios, ¿no? Y eso es eso es un tema que nosotros intentamos explotar bastante, ¿no? Eh, ¿Nos podrías contar qué empresas están explotando ahora los recursos naturales más europeas, más de...? Sí. Mm, eh, fundamentalmente, bueno, hay un, hay un recurso natural del que no, he, bueno, acabo lo acabo de comentar, que es el tema del petróleo y el gas. No existe ningún yacimiento claramente identificado, pero sí hay mm, muchas sospechas o potencialidad de la existencia de petróleo y gas en, en toda la zona, ¿no? Eso ha hecho que, bueno, pues que empresas, distintas empresas, también firmen acuerdos de exploración con... Con, con Marruecos que incluyen territorio del Sáhara Occidental tanto en, en, en el mar como, como en el propio territorio ¿no? eh, para mí el caso más denunciable es insisto el de la Unión Europea con el acuerdo de pesca para mí eso digamos que es algo que porque una empresa que es una entidad privada que se puede mover por, por sus intereses y a la que evidentemente hay que denunciar pues hay que perseguirla pero la Unión Europea que se supone que es Bueno, pues de alguna manera debe ser la guía de todo lo que deben hacer el resto de las empresas de los países a los que pertenece. Que digamos que sea ya la primera en dar ejemplo en cómo no se deben hacer las cosas, pues para mí es el, el caso más, más flagrante. ¿no? Eh, en España, por ejemplo, pues hay empresas conserveras que están explotando el Sahara Occidental, como por ejemplo el caso de Gealsa, que comercializa productos de conservas de la marca Rianseira, es una empresa gallega. ...que tiene una fábrica de procesamiento de conservas en, en el Ayun... ...en la capital del Sahaja Occidental... Y, ...y bueno, pues ella está operando con toda impunidad desde hace bastante, bastante tiempo, ¿no? Por ejemplo, con respecto a la exp explotación de, de fosfatos... ...hay una empresa que se llama FMC Foret... ...es una empresa eh, cuya sede social está en Cataluña, en Barcelona... ...pero la fábrica que utiliza los fosfatos está en Huelva... Y que, y que trae, pues, de, bueno, ahora con la crisis ha bajado un poquito, pero hasta el año pasado estaba trayendo el orden de 500.000 toneladas al año de fosfatos. Eh, Menudas cifras. Sí, sí, sí. Son cifras eh, muy importantes. Eh... Debemos pensar, y eso se lo decimos también a las empresas, quiero aprovechar lo que me acabo de acordar y luego se me olvida, eh, que, que no se engañen ellas ni nos intenten engañar a nosotros. Ese dinero está utilizando Marrocos para mantener el muro, para mantener el ejército que que, que sigue ahí eh, hostigando a la población saharaui, para mantener la ocupación, es decir, estas empresas están apoyando a Marruecos en la ocupación del Sáhara Occidental, lo deben tener claro. Eh, hay muchas empresas pequeñas que eh, que lo que hacen es mm, procesar, sobre todo, por ejemplo, el pulpo, en la, en la zona del sur de, del Sáhara Occidental, la zona de Dajla es muy rica en pulpo, y hay muchas empresitas pequeñas que lo que hacen es eh, pescar el pulpo o comprárselo a a pescadores, sobre todo marroquíes, porque allá los saharauis no les dejan hacer absolutamente nada, ellos lo congelan y, y lo venden aquí como producto congelado, eh, que es fácil de identificar teóricamente, porque esa es otra cosa que os voy a comentar ahora. Cualquier eh, producto, cualquier producto de pescado, sobre todo pulpo, que veáis que pone que su zona de pesca es la zona FAO 34.1, es, es un producto que procede del sáhara Occidental problema que tenemos pues que es difícil que digan FAO 34.1. Dicen Atlántico Sur, incluso llegan a decir Marruecos, es decir, no, no nos lo van a poner tan fácil, no nos claro. No tan fácil, no. <risa> eh, eh, hay productos saharaui etiquetado etiquetado como producto marroquí. Eh, pues más empresas, empresas por ejemplo que están trayendo arena del Sahara Occidental, pues hay una empresa canaria que se llama Gran Intra. Que, que utiliza la arena para, para para sus cementeras. Y la arena que compra granitas se la trae una naviera que se llama Arabela. Como veis hay hay bastante donde rascar y estoy comentando empresas españolas porque también hay empresas en otros lugares del mundo, hay eh, hay empresas que están Eh, ...adquiriendo muchos más fosfatos que, que España y hay otros países que también tienen acuerdos de pesca con, con Marruecos... ...como por ejemplo puede ser Rusia, es decir, mmm, tenemos mucho trabajo. Mucho trabajo por delante sí. y muy buen trabajo el que estáis haciendo, desde luego... Bueno, vamos a escuchar unos minutos musicales. Eh, estamos escuchando a Eduardo Laguillo durante toda, todo este programa, pues él hace una mezcla estupenda entre música española y, y acordes árabes. Ahora vamos a contar a nuestros oyentes qué hemos hecho allí durante nuestra estancia y en qué ha consistido nuestro viaje. ¿Quién quiere comenzar, de los que estamos aquí? Por ejemplo, yo. <risa> <risa> el recuerdo eh, de nuestra estancia en el Sáhara tiene mucho que ver con la familia que nos acogió, donde estuvimos eh, alojadas los cinco días allí. Eh, creo que la... La persona principal de la familia eh, era Dagna, la madre, eh, que trabajaba en una de las cooperativas de mujeres que hay en el campamento, el 27. Esta mujer es viuda, viuda de guerra, y tiene cinco hijos. Nosotros hemos conocido a tres de ellos, que eran los que vivían en, en la familia. El resto estaban fuera, ¿no? Eh, la hija mayor, y Arjeta, ...era la que se encargaba de nosotras, de cuidar la casa, de hacernos la comida... ...y la relación con esa mujer, eh, pues en mi caso particular fue muy especial... ...creo que para el resto de mis compañeras también, ¿no? Las conversaciones con ella, que hablaba perfectamente español... ...porque pasó dos años cuando era una niña aquí en el País Vasco cuando cocinaba o cuando compartían la mesa con, y nosotros, con nosotros o con nosotras y nosotras con ellos, hicieron que nuestra estancia allí pues fuera muy agradable. Eh, aparte de Agjet, la hija, también Mohamed, que fue eh, el que hizo distintas funciones allí, de hermano, de guía, era el que se encargaba de organizarnos, de decirnos dónde teníamos que ir y dónde no, a qué hora... Y este chico pues es uno de los maestros de las escuelas del 27, es profesor de educación física. Una de sus particularidades eh, era que había estudiado en Cuba cinco años, por lo tanto, su español era perfecto y bueno, pues eso también es muy llamativo. ¿no? Y el otro, el hijo más joven, pues eh, trabajaba en una tienda de electricidad y con él tuvimos menos contacto. Esos días por allí pasaba mucha gente, entre otras pues la prima de, de Dagna y su sobrina y con ellos pues compartimos muchos de, de los buenos ratos que hemos tenido allí. ¿Cómo es un día en el Sáhara? Pues esto ya que nos lo cuente Elvira, por ejemplo. Pues un día en el Sáhara empieza más bien temprano, por aquello de evitar el calor como cualquiera se puede imaginar y empieza un día como un día en cualquier otro lugar. Te lavas, desayunas, pero claro, no es como hacerlo aquí. Las condiciones son distintas. Te lavas, pero no hay agua corriente. Tienes que ir a buscar el agua al depósito de la casa y tampoco hay que pasarse con la abundancia porque ese agua no sirve para todo. Te sirven todo el rato muy bien porque eres un invitado y te dan el desayuno. Como eres occidental, seguramente te sirvan café, pero ellos suelen tomarte y algo de comer, como en cualquier otro lugar. Luego tendrás el resto de actividades de la mañana, que si eres saharaui, eh, seguramente sea trabajar. Si eres un niño, irás a la escuela. Y si eres un invitado, lo más probable es que te dediques a charlar con la gente o vayas a alguna de las conferencias que hay. Con el mediodía llega la comida, que es la actividad más social quizá... ...porque en cada familia, muy a menudo, se unen los vecinos, eh, los primos... ...y de una familia de cuatro personas pueden acabar juntándose más de 10 a comer. Te van a servir eh, otra vez, como invitado que eres, lo mejor que tengan... ...así que probablemente lo que comas será camello. Y si tienes la suerte de que tienes a la misma hermana que nosotros... Y ha estado en España te a Sajarán con tortilla española. Y después de comer, eh, algo que quizás sea la actividad más repetida en el Sáhara, que es la ceremonia del té. Ceremonia del té que impresionó, bueno, a mí particularmente me impresionó bastante, eh, que tenía una particularidad. Eh, estaba dividida, según nos contaron, en tres tés. Eh, el primero de ellos eh, era decían amargo como la vida, el segundo decían que era dulce como el amor y el tercero era suave como la muerte. Y realmente sabían así, sabían amargo, dulce y suave. Era una mezcla eh, de sabores y de olores que yo en particularmente en España no tomaba té y me aficionado a ello. Es, eh, ...además es un signo de hospitalidad... ...ellos allí, a cualquier familia que vas... Eh, ...lo primero que hacen es invitarte un té... Eh, ...te puedes tirar tomando el té tranquilamente... ...una hora, dos horas... Eh, ...hablando, conversando con ellos... ...te pasa el tiempo que no te das ni cuenta... ...es una experiencia gratificante. Sí, la verdad es que el tiempo en el Sahara... ...pasa a otra velocidad... Ellos no tienen las prisas que tenemos nosotros y hacen las cosas a otro ritmo quizá bastante más sano. Aunque a nosotros al principio puede impresionarnos porque te pueden decir que una conferencia es a las 5 y llegan las 6 y media y tú te preguntas por qué no hay nadie para dar la conferencia, pero se da. Lo que pasa que el tiempo es distinto. Bueno, por la tarde, después de haber comido, eh, también dependerá como por la mañana de las necesidades que tengas. Ir comprar, jugar con los niños de la familia... ...o simplemente charlar y charlar... ...que es en lo que quizá más se va el tiempo. Luego ya llega la noche y con ella la cena... ...otra vez un sinnúmero de gente a comer... ...que ni siquiera puedes imaginarte quiénes serán. A partir de ahí la actividad tampoco será muy larga... ...porque al día siguiente habrá que madrugar otra vez... ...pero seguramente charlar contar cuentos que lo hicimos un día o las veladas preparadas por el polisario que consistían en actuaciones de cantes, bailes o proyecciones y eso es más o menos lo que es un día en el Sáhara Allí, durante nuestra estancia, eh, tenían organizadas muchas conferencias que nos han servido para eh, ser conscientes del problema que realmente tienen allí. Eh, las conferencias han sido muy variadas. Unas eran sobre la situación de la mujer, otras sobre la situación política, otras sobre los jóvenes y sus inquietudes, etcétera. Uno de los días de los que hemos estado allí participamos en la columna 09, llamada columna 09 porque es la segunda vez que se hace. Y esta columna consiste en hacer una cadena humana frente al, al muro que construido por Marruecos para separarse del sáhara Sahara. ¿no? ...fuimos eh, muchísima gente, a aquel desierto... ...era impresionante el, el ver tanta gente a nuestro alrededor... ...creo que éramos como dos mil personas o, o así... ...y todos estábamos pues muy convencidos de la necesidad de estar allí... ...para hacer visible esta, esta injusticia, ¿no? este muro tan injusto... ...el problemilla fue que allí los jóvenes están muy, muy hartos de esta situación muy hartos de que de esperar y esperar sin tener ninguna solución a la vista y un grupo intentó acercarse hasta una zona prohibida, eh, zonas en las que hay minas y una de ellas explotó y, y bueno, pues uno de, de un joven saharaui perdió una pierna. Entonces, bueno, este hecho enturbió un poco el día. Pero todos fuimos conscientes desde luego de la, de, de la injusticia de, de este muro y vamos a escuchar una música que allí escuchábamos mucho y que nos va a traer muy buenos recuerdos Al hilo de lo que estamos hablando, el pasado día 8 de mayo tuvimos una visita muy importante en Madrid. Vinieron dos representantes de la Unión de Mujeres Saharauis, Suelma Bigut y otra compañera de allí, del Sáhara. Desde Radio Almenara estuvimos grabando esta entrevista y parte de la conferencia que dieron posteriormente en la Biblioteca Pública de la calle Azcona. Como el tiempo se nos echa encima, vamos a poner solo algunos de los cortes, tanto de esta entrevista como de la conferencia, y así luego podemos comentar lo que nos cuenten estas dos importantes mujeres. La entrevista al completo se podrá escuchar en la página web de Radio Almenara www.radialmenara.net. Bueno, pues vamos a escuchar la entrevista. Saharaui, vengo del, de los de la parte de los campamentos de refugiados saharauis, Estos, allí vivo allí, sí, claro, y esta es una organización una, eh, a la que yo represento, es una organización de mujeres que representa a todas las mujeres saharauis, ya sea en los campamentos de refugiados, como en las zonas ocupadas, como en el exilio en el primer discurso que hizo el rey hassan II, en aquel entonces dijo que era cuestión de, de una semana y ya se quedaban con, con el territorio y ocupaban todo el territorio y saharaui y lo que era el interés ocupar el territorio y las riquezas y que bueno y de hecho en, en esa en esa invasión en esa en esa entrada militar habían bombardeos por eh, Perseguían a los saharauis que rechazaron desde el primer momento cuando se enteraron Es que fueron engañados vilmente España no no dijo en ningún momento Dijeron que iban a defender al pueblo saharaui hasta tener su independencia Y entonces los persiguieron hasta hasta la otra parte del territorio saharaui Que la gente en un principio no se querían alejar Querían estar cerca de allí para seguir luchando O sea, en un principio Y de hecho en ese momento es cuando las tareas se dividen y en su mayoría los campamentos eh, en aquel entonces eran eh, campamentos de mujeres, niños eh, o hombres que o heridos o gente mayor, gente enferma, o gente que no podía y el resto han tenido que tomar las armas para poder defender Eh, nuestro eh, nuestra tierra, claro defender ¿no? nuestra tierra uh -huh. y en ese momento muy puntual defender a la, a la gente civil a la gente y, que no tenía nada en, en y que poder poder que puedan toda esa gente que pueda llegar a la, a, a la zona más se, segura que sí, eran los campamentos eh, en tindú y entonces pues eh, en ese momento hemos empezado a hemos programado la república árabe saharaui democrática el día uh -huh. que, que salió el último soldado Eh Eh, español del Sahara porque creemos que eh, era eh, éramos colonia española y, y el único colonialismo que reconocían los saharauis que han reconocido es ese colonialismo español que fue acordado entre los saharauis y los españoles, pero que la entrada de Marruecos nunca hemos reconocido que que fue una entrada voluntaria por los saharauis o acordada por los saharauis, sino que todo fue encima de la por encima de la voluntad de los saharauis y entonces por eso mismo hemos programado la República Arabe Saharaui Democrática en febrero, el 27 de febrero del, del, del 76, porque son ellas las que se enfrentaron a esa situación de organizar, de crear condiciones para que la gente pueda sobrevivir en el Ahmad, sí. buscar agua, buscar comida, buscar uh, cobijo, sí. o sea, que uh, hacer jaimas, Eh, empezar a pedir ayudas a todo el mundo para que la, esa población pueda sobrevivir en, en y al mismo tiempo organizarnos como Estado, organizar eh, crear escuelas, construirlas y de hecho eh, las mujeres han empezado a hacer campañas para construir, hacer adobe para construir escuelas, hospitales, oficinas, eh, de todo. Ahí fue donde... De, ...de nuestra sociedad y por eso que justo la creación del polisario... Eh, no pudieron eh, prescindir de las mujeres, supieron que además de ser parte, gran parte de la sociedad, pero que es una parte útil, una parte que, que, que, que, que, que goza de un respeto y de un rol y de una, una, un poder y hay que tenerlas muy en cuenta y de hecho el polisario lo que ha hecho es abrir más puertas a las mujeres, Ajá. formarlas, prepararlas y crear, crear condiciones y desde el inicio las escuelas han sido siempre escuelas mi mixtas de, para niñas y, y niños, desde las, los jardines de infancia, de las, desde las guarderías hasta la universidad todo es mixto, eh, el derecho al voto lo hemos tenido desde un, un inicio del polisario, hemos tenido el derecho al voto para poder ser candidatas y ser, eh, o sea, votar y ser candidatas al mismo tiempo. Eh, desde el inicio hemos entrado en la política, en el trabajo diplomático, en, en, el, en el gobierno saharaui, en el secretario nacional del Polisario. Eh, actualmente contamos con con un un, 20, un 36% de, en el parlamento saharaui y como ayudáis eh, a las mujeres allí a mejorar su, su vida. De mismo? hecho, el, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis, además de su rol, del papel que juega como como como como unos más de, como unas más dentro de la sociedad saharaui, nuestra lucha por la independencia, por el retorno a nuestro país, por por todo esto, por lograr lo que todo el pueblo saharaui quiere y su meta final que es la independencia, que es retornar al país, que es vivir en paz y prosperidad pues forma parte también de nuestra lucha y paralelamente tiene la casi la misma importancia nuestra lucha por la emancipación, por nuestros derechos. Y de hecho, el trabajo de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis es un trabajo por eh, para que las mujeres sean conscientes de, de su papel, de la importancia de su formación, de su preparación y eh, estar al... al al nivel de, de, de, del hombre en el sáhara y al nivel de, de todas las mujeres en el, en el mundo de hecho eh, sabiendo que al final al fin y al cabo la independencia, eh, después de ser formado, des, después de tener una preparación, una formación profesional o unos estudios universitarios, después la economía es el, el, el, lo que mantiene esto, uh -huh. es lo que de verdad que las mujeres no tengan que depender de nadie. Uh -huh. Entonces, pues eh, en los campamentos de refugiados como todavía no, no hay... Eh, un sueldo mensual para cada persona, entonces pues una forma de que ayudar a las mujeres a ser un poco independientes económicamente, a poder cubrir las necesidades de sus familias y las necesidades de las eh, instituciones que ellas representan, pues hemos creado los microcréditos, las cooperativas y son cosas, hay, hay departamentos, la Unión Nacional de Mujeres Saharauis tiene Unos cuantos departamentos y entre estos departamentos está el departamento que se ocupa de las cooperativas y cada vez tenemos más cooperativas y se hacen más grandes y cogen, eh, toman más experiencia en, en la producción. En, en la venta, comerciales, a veces son tiros. O ya es una forma de eh, eh, un inicio de una producción hacia el futuro, hacia unas eh, empresas más desarrolladas, más preparadas y más grandes. Y es una forma también de liberar a la mujer económicamente que sea independiente. Bueno, y el papel de la mujer manteniendo las costumbres, ¿no? Porque este caso que había un ambiente tan conflictivo de guerra el hombre estaría como ausente y la mujer sería la encargada de mantener un poco la la cultura propia de, del pueblo sacaraui de hecho, sí. Eh, bueno, yo creo que las mujeres en todas partes del mundo, ellas mantienen siempre la cultura de sus pueblos, ellas son las, eh, yo creo que las fieles protagonistas de, de, de sus culturas y de y creo que en este caso la mujer saharaui, ya que la esencia de toda nuestra esta lucha es nuestra cultura, es nuestra identidad, porque um, um, cada vez queremos de, demostrar al mundo ...la diferencia que existe entre nosotros y, y, y los que ocupan nuestro territorio... ...que en este caso son los marroquíes, el reino de Marruecos... entonces y para terminar, la, la mujer... pues vamos a dar unos datos... ...que pueden ser de, de gran utilidad para todos los que nos están escuchando... Eh, ...sí, hay una recogida de firmas para que el gobierno español... ...reconozca el estatus del polisario y exigirle que se implique en el proceso de paz... Si queréis participar, os damos la dirección web, que es www.todosconelsahara.com. Muy bien, pues después de todos estos datos, no sé si los que estamos aquí queremos decir algunas palabras, alguna impresión. Eh, Monse, por ejemplo, ¿quieres empezar? Y, bueno, solo decir que de mi experiencia en el Sahara, pues no podré olvidar la resistencia de la gente en primer lugar. El que no pierden la esperanza y de volver a su país y que el Sáhara necesita una solución. Pues un poco en la misma línea, yo quiero decir que creo que ha quedado claro que es un conflicto que pese a todas las oposiciones, que son muchas, eh, eh, debe terminar con la liberación de un pueblo que exige su territorio. Eh, no se trata de un conflicto étnico, ni religioso, ni el de dos pueblos por un solo territorio. Es un caso claro de ocupación ilegal ni a la fuerza. Y tenemos que luchar contra eso. Hay que luchar por cambiar las cosas. Bueno, yo quiero decir que tienen que dejar a los saharauis decidir por sí mismos. Pero no solo eso. También tienen que dejar a los marroquíes decidir por sí mismos. El pueblo marroquí también es un pueblo oprimido por una dictadura y eso les está pasando factura a ellos y también al Sahara Occidental Pues muchas gracias a todos por estar aquí Gracias a ti por darnos la oportunidad de pasar por aquí <ríe> y escuchar a, a Javier y gracias a todas vosotras por eh, haber venido aquí a Radio Almenar a aportar vuestras experiencias, vivencias y etcétera, gracias Gracias a vosotros gracias. Gracias. A continuació, escoltareu el testimoni de la Suelma Beiruc, una dona saharaui dels campaments de refugiats. Esteu escoltant l'espai de monogràfics de Ràdio Pinsania, el 90.6 FM, de les zones lliures del Berguedà. Buenas tardes, Suelma. Hola, muy buenas tardes. jo. creo primero para, para ubicarnos un poco y por lo menos para los que nos escuchan, para que sepan porque hay mucha gente en España que sabe del tema de Saharaui, pero hay muchos otros que no saben del tema Saharaui y hay muy poca información desgraciadamente a nivel de España los medi medios de comunicación no hacen llegar o no dan el mensaje de los Saharauis y se habla muy poco eh, del tema Saharaui entonces pues un poco voy a hablarles de, de qué se trata esto, esto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 Entonces, pues eh, estos eh, eh, campamentos fueron instalados en territorio argelino, mmm, que la parte que está al límite con el Sahara, justo en el 75 después de, de, de que España se retira del Sahara y deja a, a el Sahara en manos de Marruecos, y en aquel entonces divide el territorio saharaui entre Marruecos y Mauritania, que después, tres años después, Mauritania se retira y reconoce a la República Árabe, Saharaui y Democrática y Marruecos en el 75 entró con la marcha verde, entró con la fuerza era la marcha verde era una forma de entrar militarmente pero escamuflada, es un decía que eran ciudadanos marroquíes civiles, pero en realidad era el ejército marroquí entraban con, realmente entraban. para ayudar, es lo que y, de, decía, ¿no? ¿no? Sí, pero es, pero es una ocupación, es una ocupación militar, era eh, su objetivo era eh, un genocidio, era hacer desaparecer los saharauis,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 perseguían a los saharauis que rechazaron desde el primer momento cuando se enteraron es que fueron engañados vilmente, eh, España no no dijo en ningún momento que eso iba a quedar en manos de Marruecos sino todo lo contrario, se, se que promet, prometieron que iban a dejar el pueblo saharaui libre y que iban a defender, es más Eh, dijeron que iban a defender al pueblo saharaui hasta tener su independencia, hasta el último soldado español, pero esto eran promesas en aquel entonces del rey, que eh, en ese momento era el príncipe de, de España, el rey actual de, de España. Uh -huh. Pero por, um, al final nada de esto se cumplió y esto quedó en, en, un, en un discurso que, que de, de nada nos sirvió al final y que eh, la intención marroquí era perseguir a los saharauis que salían de las ciudades y de la, de los frik que estaban alrededor de Layun, de Smara, de Dakhla y de Auser. Entonces, pues los seguían y los bombardeaban. Y de hecho, en en esos en ese primer año han habido muchísimos bombardeos del uh, fósforo uh, y napal a, la, uh, a los civiles saharauis, a las mujeres, que no tenían ningún... Uh, Eh, que no tenían eh, madre, no. nada en la, entre manos a los más mayores, a los niños, a la gente eh, que, que en realidad era gente indefensa y entonces los persiguieron hasta terito, hasta la otra parte del, del territorio saharaui, que la gente en un principio no se querían alejar, querían estar mm. cerca de allí para seguir luchando. O sea, en un principio, perdona que te corte, eh, estabais todos en, en vuestro país eh, realmente sí. y cuando eh, se vio que, que Marruecos, que la invasión de Marruecos era tan tan mortal y había tantas víctimas y tanto desastre, un grupo eh, de decide irse fuera a otra zona más segura bueno de hecho ya como te dije la la esta esta, esta, esta este éxodo masivo uh -huh. de los saharauis que es una forma de rechazar tajantemente la ocupación marroquí Entonces, pues lo primero que han hecho es entrar en Amgale, en Guilte, en zonas saharauis de ahí que, estaba, que todavía no estaban ocupadas por Marruecos. Uh -huh. Pero como Marruecos fue directamente esa hacia, hacia esos lugares para bombardear a la gente, a la población civil que estaba por ahí, entonces uh -huh. se vio la necesidad claro. de que se tenían que estar en un lugar seguro. Entonces es cuando pasaron, cuando Argelia cedió parte de su territorio uh -huh. a los saharauis para... Uh, montar allí, para organizar ahí sus campamentos de refugiados entonces, desde entonces, allí mismo es cuando se empezaron a montar los campamentos en, Tindub, en la cerca del, de, de, de Tindúb con... unos 25 kilómetros cerca de, de Tindúb uh -huh. y es una frontera entre el Sahara y, y Argelia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 ...la República Árabe Saharaui Democrática en febrero, el 27 de febrero del, del, del 76. Por eso sí. se llama así sí, el República, campamento en el que exacto, vive, sí, precisamente, sí, ¿no? 27, de 27 de febrero, sí, exacto. Sí, exacto. exacto, entonces ahí... ¿Le dio pues, ser duro allí los comienzos, fue du, du, no? Fue duro, los comienzos han sido durísimos, mm -hmm. campamentos sin sin nada. Eh, hemos llegado al Hameda, como, no sé si... El Himadeh quiere decir nada, quiere decir nada, o todo muy, eh, o sea, es un lugar inhóspito, es un lugar totalmente desértico, eh, no había agua, no hay árboles, no hay nada, entonces los saharauis se han tenido, y sobre todo esto ha recaído sobre las mujeres, porque son ellas las que se enfrentaron a esa situación de organizar, de crear condiciones para que la gente pueda sobrevivir en, en, en el Himadeh.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 eh de ah, fue donde se empezó a crear la Unión de Mujeres Saharaui. Esto justo desde desde el inicio del Polisario, desde el inicio del Polisario en el, 70, en el en mayo, el 10 de mayo del 73 se tuvo muy en cuenta el, el, el papel o el rol importante de las mujeres en la sociedad saharaui porque de hecho antes que que el colonialismo en la sociedad saharaui nómada, las mujeres han jugado siempre un papel muy importante. ...como uh, miembros de, de esta sociedad... ...como miembro de una familia siempre ha aportado... ...han participado en la agricultura, en el pastoreo... ...en la confección de jaimas de, de, de esteras, de, de todo... ...han participado en la política... ...daban clases coránicas... Eh, uh -huh. ...se tenían muy en cuenta, participaba en todo... ...o sea que la mujer eh, ha jugado históricamente... ...un rol muy importante dentro de nuestra sociedad... ...y por eso que justo la creación del polisario... Eh,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 Eh, en las wilayas y en las dairas también hay una gran representatividad de, de mujeres y en la diplomacia también tenemos mujeres en, o sea, en delegaciones. Que que tener la organización de eh, eh, totalmente de un país y además con mucha presencia femenina. Sí, sí, que elujo, que de no verdad, sí. Y no pillara en muchos países, sí, ¿no? Sí. De verdad que sí que hay una, una gran eh, representatividad de, de mujeres y esto sigue más adelante, o sea que ya no son esas mujeres que, que tenían muy limitada su participación como en el inicio, porque cuando salió España no había ninguna mujer femenina, eh, había terminado sus estudios universitarios ningún bachiller, nada absolutamente nada, entonces pues ahora contamos con miles y miles de mujeres no solamente con esa formación eh, universitaria sino también con formación profesional con una formación política en la diplomacia en las en la administración en la gestión de la administración económica política y social dentro de la sociedad y dentro de lo que es eh, la República Árabe Saharau y Democrática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 al nivel de, de, de, del hombre en el Sahara y a nivel de, de todas las mujeres en el, en el mundo. Y de hecho, pues, eh, tenemos relación con muchas organizaciones de mujeres en todas partes del mundo. Somos eh, miembro en la Unión de Mujeres eh, Africanas, la, la m, Unión de Mujeres Árabes, eh, eh, tenemos relación, somos miembro eh, observador en la Internacional Socialista de Mujeres, Tenemos relaciones con mujeres eh, progresistas, la FEDIM de mujeres, o sea que tenemos relaciones con muchas organizaciones de mujeres gubernamentales y no gubernamentales, feministas y... Todas aquellas mujeres que luchan por la emancipación de la mujer y por lograr sus derechos y su respeto dentro de las, sus respectivas sociedades, pues ahí estamos con ellas y luchamos y tenemos la, una, una lucha en común. Eso está fenomenal porque aunando esfuerzos es mucho más fácil conseguir los objetivos. Y por ejemplo, a mí me han contado que allí tenéis cooperativas y que ayudáis a la gente, sí, a, sí. A, a, a mujeres, a que Eso. formen cooperativas para sacar algunos ingresos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 ...con mantos, por ejemplo, tenemos donde se hacen los mantos... ...que son los esta tela, que estos mantos que nosotros nos estas ponemos... Están, que telas ah, tan preciosas, porque es, son muy bonitas... ...que hasta, hasta hace muy poco se exportaban de fuera, era necesario... ...sin embargo, ahora ya se hacen en... ...hay, hay cooperativas de mujeres que hacen esto... ...hacen cooperativas que hacen el cuscús y, y se vende allí... ...hacen ropas de mujeres, de niños, hacen artesanía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 la diferencia que existe entre nosotros y, y, y los que ocupan nuestro territorio, que en este caso son los marroquíes, el reino de Marruecos, forma parte de nuestra cultura. Son ellas las que lo inculcan. Yo estando aquí en España, cualquiera que me vea con mi manto sabe que soy, que soy saharaui. ...lo primero que pensará que, que, que esta es una mujer saharaui... Es, ...es diferente esta... ...las mujeres saharaui son las que se ponen este manto... ...entonces esto se lo vamos inculcando a las generaciones... ...que van viniendo y van llegando... y ...entonces es una forma de eh, reflexionar a través de, de, del día a día... ...la cultura saharaui, las comidas, las tradiciones... La, ...todo lo positivo de... ...claro, porque en las culturas hay cosas que... ...hay cosas en las tradiciones que son negativas... ...y que podemos dejarlas atrás... Pero uh, lo, lo más positivo, pues sí que lo queremos mantener. Pero quería preguntar el, el papel que tiene el hombre apoyando a la mujer, si, si existe realmente un apoyo, que supongo, imagino que sí, porque es, ya son muchos años de historia que está la mujer... En, pues actuando, entonces quería saber si el hombre realmente apoya a la mujer y cuál es. De hecho, como, como en principio eh, os expliqué que, que históricamente ha habido siempre por, por la vida, la dureza de la vida en el nomadismo, la necesidad además no se vive en cantidad de gente, sino que las familias van viviendo pocas Entonces, la, la, el rol de la mujer y, y el hombre eh, se han ayudado siempre mutuamente, se han, han necesitado esa ayuda, esa unidad entre la familia. La familia en este sentido, digo, el padre, la madre y, y los hijos, y, y un poquitín más los um, hermanos, los primos y algo así. Y, y entonces, um, históricamente se han ayudado mutuamente y ahora con, con más razón, porque luchamos por una causa, por unos mismos objetivos y por una uh, razón política Por lo tanto, hay una ayuda, no no quiere decir que no exista ese egoísmo, ese tira y afloja entre el hombre y la mujer como es natural en todas las sociedades, pero sí que de verdad en el Sáhara hay hay una hay una, hay una cooperación, hay una ayuda mutua, hay un respeto y de, de ello pues se cree esa esa complicidad entre la mujer y el hombre por, desde el punto de vista positivo, claro. Pues, Suelva, bueno, muchísimas gracias. Nos da muchísima pena no disponer de más tiempo para escuchar todas las cosas tan interesantes que nos cuentas. Y, y bueno, pues simplemente desear muchísima suerte y que este conflicto eh, acabe ya, que ya son muchos años de provisionalidad, que pues eh, llegasteis ahí para un tiempecito pequeño y, y ya son 30 y no sé cuántos años. Y, bueno, pues muchísima suerte y que podáis seguir pronto desarrollando toda la labor hecha hasta ahora en, en vuestro país. Muchas gracias. Aprovecho pues para decir, algún llamamiento a la… ...a la comunidad internacional de que, de que de verdad que esto se alarga, se le da más, cada vez es más la intransigencia marroquí... ...y que hay que presionar, hay que presionar a, lo, a los gobiernos, a los políticos para que se eh, presionen a Marruecos a que, a que haya una solución... ...porque la única solución es un referéndum eh, libre para, para los saharauis y que ellos decidan lo que quieren... Al fin y al cabo, los saharauis son ellos quienes tienen que decidir si quieren una independencia o quieren ser parte de Marruecos o lo que sea, pero tienen que tener ese referéndum justo y que puedan expresarse libremente. Muchísimas gracias. Caravana Solidaria Alternativa del Berguedam al poble Saharaui. Més informació, 3 dobles B, avancem pel Sàhara... .com salud